amanecía en mi pueblo y la casa de Ramón siempre tan sola y vacía. Una mesa, una botella un viejo que está bebiendo Don Ramón nunca tomó Sin embargo lo está siendo Estaba entrando la noche Cuando llegó Juan Francisco Era su hijo el mayor Que venía el furecido Pobre Hoy me han dicho que lo vieron ...emborracho y dando vergüenza... ...por esas calles del pueblo... ...¿por qué?... ...¿por qué se está emborrachando?... ...¿acaso?... ...¿por qué está viejo?... ...hijo mío... ...cuando yo era como vos... ...llegué cruzando los mares... ...viene esta tierra bendita... De la mano de tu madre, entonces las nueve lunas florecieron en su vientre. Siete veces florecino. El fruto de mi simiente. Una vez la so de faldas de agua casadero ramón y desde entonces ramón soleda Te acuerdas, hijo, aquella vez cuando nos fuimos a cruzar ese campo de cardo y espinillos Yo te llevaba al hombro así en el hombro para que no te lastimara las piernitas Te las grandecito así y estabas orgulloso, orgulloso porque ibas a ser el hombro de tu padre ustedes ustedes se hicieron hombres y después se fueron yendo y en esta casita humilde entró el frío del invierno hoy hoy hace 60 años que llegué desde muy lejos por eso me emborraché quizás quizás fui un jequero pero pero ¿y qué pasa, hijo? Está llorando. Y bebes Y me abrazas y me besas Gracias Gracias hijo mío por este encuentro Déjame Déjame beber tus lágrimas Con ella si sí me quiero Me quiero emborrachar Y desde entonces Ramón Se fue de la soledad O oh, quizás la soledad lejos de ramón derramó derramó